Radio Cósmica Cósmica Co -co -co Cósmica Ah Radio Cósmica Cósmica Ah Radio Cósmica Cósmica Cósmica Radio Cósmica K -k -k -kosmica. K -k -kosmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre Sofía y música desde las constelaciones feministas. darin no, no, no, no. Hola a todas, todes y todiz ustedes. De nuevo es un placer saludarles y darles la bienvenida a una nueva sesión Alquimística Herética aquí en Radio Cósmica Libre. Retomando e hilando las ideas, la música, las experiencias y los conocimientos de mujeres a través de los tiempos y de los mundos. En plural como siempre para hacer énfasis en la diversidad, en la singularidad y por supuesto en la diferencia. En esta ocasión Retomamos nuestra dinámica, por decir regular, para ahora comentar eh, pues a este interesantísimo personaje que es María Ylagan Orosa o María Orosa Ylagan, también la pueden encontrar. Una química médica farmacéutica especializada en la tecnología de los alimentos, eh, también recordada como heroína de guerra. Eh, una mujer filipina que dedicó su vida al cuidado, al tratamiento y sustento de la tierra y los alimentos de su país y de las comunidades pues más necesitadas en tiempos de invasión y de guerra. Es una mujer que logró además aplicar sus conocimientos científicos a partir de las necesidades, las características y las posibilidades del suelo y del pueblo filipino. Y pues de esta manera eh, queremos traer esta impresionante vida y trayectoria pues a la luz de las reflexiones feministas de alquimia herética para potencializar, ¿verdad?, para transmutar y devenir el conocimiento y ciencia de la tierra y los alimentos en prácticas de cuidado colectivo en beneficio de las comunidades, digamos, en un metabolismo de interdependencia simbiótica tan necesaria en este nuevo orden neoliberal que solo entiende los recursos alimentarios pues desde una lógica extractivista y utilitarista. Creemos además que este tema nos ayuda a seguir con una reflexión sumamente importante que ya hemos hecho en algunos programas, eh, o que de hecho siempre tenemos presente, que es la manera en que se hacen necesarias pues nuevas dinámicas, nuevas prácticas, nuevas figuraciones, eh, nuevas potencialidades de los conocimientos científicos que logren acercar, que se logren acercar más bien para afectar las vidas, ¿no? nuestras vidas, vidas en red, eh, vidas colectivas, vivas, compartidas en este mundo, eh, un mundo en pandemia y en crisis ambiental además, eh, y que por supuesto aquí es necesario decir, y algo que también escuchamos a menudo o escuchábamos a menudo en nuestras clases, <ríe> pues que la ciencia o estos conocimientos científicos siempre están presentes. Bien, ¿qué sentido tiene eso? Pues así como lo vemos en esta relación constante, en esta relación cotidiana, es decir, afectarnos o Sentirnos otra vez afectados, resentir, ¿no? las eh, Estos conocimientos científicos o estas prácticas científicas, pero ahora con esta lente feminista, pues es, pues cómo hacer esta presencia vivible, ¿cierto? Cómo hacer esta presencia de la ciencia vivible y no, eh, y bueno, decir sino no visible, si sí sensible, ¿no? Sí, sentirla y resentirla y bueno, pensamos en que no todas las prácticas científicas como, como hemos dicho antes, perdón pues son per se democráticas, igualitarias e inclusivas, eh, de ahí que iniciemos pues esta búsqueda de nuevos horizontes, nuevas narrativas y ficcionalizaciones científicas que sí sean inclusivas, feministas y desde la diferencia. Y pensamos que acá tenemos pues otra otra de esas figuraciones de estas metáforas encarnadas que nos gusta buscar en la ética estas eh, potencialidades feministas, como es el caso de María Ilagan Orosa. Y bueno, eh, una manera de ayudarnos a estas figuraciones pues son siempre eh, la música, ¿no? Entonces eh, arrancamos con esta pieza titulada taramantra del disco Dancing Dakini del 2000 a cargo de Ani Choi Indrolma, esta monja eh, sí, perdón esta monja tibetana educadora y defensora de los derechos de las mujeres del Himalaya, que desde su música y en su práctica espiritual eh, espiritual y desde la comunidad también ha logrado pues defender los territorios de las comunidades de nepal de la india y el tíbet a través de pues el propio eh, cultivo de la tierra la cultura y la espiritualidad el cuidado también entre mujeres y por eso dedicamos eh, musicalmente este programa a mujeres que refieren dibujan cantan componen devienen podríamos decir también eh, resisten y defienden pues eh, la Tierra a través de los universos, de sus propias experiencias y devenires sonoros. Eh, mujeres del Tíbet, de Taiwán, de Guatemala y demás lugares como ya iremos escuchando. Bien, y además de Annie Cho Yin, eh, eh, que aparte la escuchamos de fondo el día de hoy con el mismo disco que ya mencionábamos, este pues eh, vamos a continuar ahora no con eh, eh, esta pieza de Aurora Chag, compositora Maya Kiche, Eh, para continuar estos relatos, pero antes de ir a esta segunda pieza, este voy a pasar rápidamente, ¿verdad? los agradecimientos, perdón, obligados, este a Rose, a Haki, a Sampus, a Amatista, eh, por ayudarnos eh, en la producción, a Niño por los flyers, por supuesto, y a toda la equipa de Radio Cósmica Libre. Y además, eh, rápidamente me gustaría mandar saludos muy especiales a otra mujer de la Tierra, una bióloga muy especial para mí, mi hermanita quetzali feliz cumpleaños pequeña, y para ti va esta rolita que esperemos eh, disfrutan todas y todas, eh, que disfruten mucho eh, como les decía, es a cargo de Aurora Chag eh, Aurora Noemí, también la pueden encontrar el fuego se lleva adentro eh, y eh, volvemos aquí a Alquimia erética <risa> el tiempo tanto ruido afuera y aquí todo está en silencio gira para abrir la brecha del conocimiento tiempo en pausa mientras años luz pasan lento como oh, yo queté parar verte conciencia para, para verte versos recuerdos tejidos y inmovil deu Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Alquimia Herética, Ciencia, Filosofía y Música desde las Constelaciones Feministas a través de Radio Cósmica Libre. Y lo que acabamos de escuchar, como les comentaba eh, Lleva por nombre El fuego se lleva dentro De Aurora Chac, también la podemos encontrar Como Aurora Noemí Esto es del disco NAB E De este mismo año, ella es una Compositora, eh, cantante, tejedora Y luchadora de los derechos de las mujeres De las comunidades, de los pueblos Originarios allá en el occidente De Guatemala. Otra voz importante En esta oleada Que está siendo visible, está haciendo Resonar la presencia de estas voces de mujeres de los pueblos mayas. Y bueno, retomando entonces eh, nuestro tema de hoy, pues eh, cómo ir esbozando, hilando esta relación entre conocimiento, eh, tierra, eh, que también después podríamos o tendríamos que pensar en términos de territorio, eh, sustento, ciencia, agricultura, nutrición, Eh, y habría que sumar también, pues, la economía, ¿no? Y cómo eh, leer todos estos ingredientes desde las lentes feministas. Pues, en principio, vamos colocando cada uno, eh, que así puestos, pues, en un primer momento pueden manifestarse como, pues, una labor demasiado titánica, ¿no? Eh, sí, sin duda, claro que lo es, pero no obstante, nos interesa, digamos, rescatar algunos elementos en los que se pueda eh, distinguir una relación entre todos estos factores, ¿no? Eh, bien, pues sabemos que desde siempre el elemento determinante y me parece con toda seguridad definitivo para nuestra presencia en este mundo ha sido nuestra relación colectiva, primero como especie, después como pueblo, comunidad, cultura y bueno, no lo pensaría en términos de eh, linealidad temporal, ¿no? Pensar en que primero fuimos especie y después fuimos esto, no. Pues en, en términos de cómo colectivamente tenemos que asumir esta relación con los alimentos, ¿no? o con la alimentación. Y bueno, es por supuesto, ya decíamos, no colectiva porque el llamado del paso eh perdón, el llamado paso del nomadismo al sedentarismo, que dígase, también no podemos simplificar, ¿no? Principalmente por dos factores. El primero es el factor tiempo, es decir, hablamos de eh, un, bueno, quizás de varios y entrelazados Eh, procesos de millones de años de transformación y mutación tanto de las especies como de los ecosistemas en su conjunto no que eh, bueno complica mucho más pensar en los límites de uno y otro, pensar en los límites del nomadismo y del sedentarismo perdón, o en los límites que les decía yo, eh, en los límites de especie y después eh, pueblo, comunidad, cultura ¿no? entonces además, y precisamente por esto o derivado de esto mismo está el factor que llamaríamos pues cultural ¿no? En el que el propio entendimiento, la cosmovisión, las vivencias de, los co de las comunidades, pues no podrían ser tan fácilmente clasificables y o distinguibles porque ya consistían en prácticas simbólicas más complejas, eh, que no se quedaban solamente en la obtención de alimento. Es decir, ya había las llamadas prácticas o creencias animistas y ritualistas que también nos pueden hablar de eh, la colaboración de otros elementos que ya no son puramente naturales. Por supuesto, esto entrecomillado, ¿no? Porque como hemos dicho antes, pues esta pretensión de separar una y otra, eh, una cosa natural y otra cosa cultura, pues es altamente peligrosa y no no necesariamente muy productiva, habría que agregar, ¿no? Aquí cabría la espiritualidad, el desarrollo del gusto, el del gusto, del gusto como sentido, eh, como decirlo, no solamente como sentido, más bien, sino eh, este momento en el que algo nos gusta al comerlo por ejemplo, ¿no? Y otro proceso interesante que sería la misma poyesis, es decir, la creación, no sólo eh, digamos entendida así en un nivel abstracto, sino en, en un nivel muy práctico para la vida cotidiana, los dibujos, eh, los signos, etcétera, ¿no? Bien, y precisamente por eso es necesario pensar en nuestra relación colectiva y metabólica como especie y comunidad con las naturalezas. Y así en diminutivo para resaltar las singularidades, ¿no? Eh, y esto pues como procesos constantes que definen quiénes somos, dónde estamos y cómo nos situamos. Eh, una tarea que se ha dificultado precisamente en la forma tecnologística, cientificista, desarrollista, principalmente capitalista, ¿no? En la que nos hemos separado cada vez más de estos ejercicios y de estas formas y conciencias, ¿no? de codependencia y de cuidados colectivos que significa pues existir. Eh, pero que sin duda, y esto pues es una urgencia, lo pensaríamos así, necesitamos revisar, revisitar, reconocer para pensar en qué otras maneras desde este nuevo y actual punto histórico, que alguien diría posthumano, <ríe> por ahí se diría antropocéntric, antropocéndico, perdón, este chthuloscénico eh o las muchas variantes en el que estamos, pero que se hace necesario, ¿no? Entonces partir desde aquí para poder rehacer la tarea de vincularnos con estas eh, naturalezas, con estos procesos de relación metabólica. Y pues aquí nos parece que la presencia de las mujeres es ha sido y será fundamental para pensar en este horizonte, eh, digamos, fundamental. De posibilidad ¿no? Y pues aquí las políticas feministas son las que nos pueden dar mucho para este movimiento. Eh, mucho, mucho, mucho también se nos dice que el proceso de la evolución pues fundó estos roles en los que los varones fueron destinados a la casa con Z y las mujeres a la casa con S. Bien, yo tomo esta explicación con mucha sospecha porque no me parece que quede del todo claro que este orden de la naturaleza, así con N mayúscula, nos haya otorgado roles genéticos que designaran las labores de las comunidades que se iban creando también en valores y en prácticas colectivas. Eh, pero sí, o sea, si sí es eh, claro, y acá es mucho más sutil el factor género, me parece, que las mujeres han estado históricamente asociadas con la recolección, la casa y la tierra, ¿no? Mm por supuesto, de manera no siempre generalizable o universalizante, eh, pero esto quiere decir que por mucho tiempo las prácticas de observación de los ciclos de cosecha, de conocimiento,